los montes tupido al pie de la serranía Cargada de lejanías una escuelita rural Al ver llegar a sus niños se estremece de alegría Después se queda vacía cuando los niños se van Una bandera raída flamea orgullosamente Sobre un mástil inocente que firme en el patio está Y una madre conmovida llora con gran sentimiento porque su hijo hace un momento aprendió a poner mamá. Salud maestro argentino, está homenajeando un pueblo que jamás muera en tu pecho, la vocación magistral te está esperando en el monte con su campana dormida cargada de lejanía, una escuelita rural.